Estamos esperando el contacto con Brasil, con Plinio Arruda Sampaio Jr., con muchos temas para conversar con él. Cosas que están sucediendo a medida, además, que nos vamos acercando a las elecciones. Se termina julio. Ahí está Plinio, eh, con fondo de, de muchos libros. Y de manga obvio. corta, sobrándonos a nosotros. ¿Qué tal, Plinio? ¿Escuchás bien? Bien, buen día. Estamos eh, al vivo En vivo, directo, exactamente, exactamente, como pues un siempre. Un saludo a todos los oyentes de Radio Centenario, Ángeles, Hernán, gran gusto hablar con ustedes. Igual para nosotros, estábamos diciéndole a la audiencia, mientras te esperábamos, que están sucediendo muchas cosas en Brasil que seguramente tienen que ver con que ya va faltando mucho menos para las elecciones, que son en octubre. y que hay noticias a nivel político partidario pero también en lo que hace al funcionamiento del país nos enterábamos de esta declaración o comunicación pública que hizo la Federación de Industrias del Estado de San Pablo junto con el Banco Itaú no sé si hay otros bancos también que se pronuncien pero con alguna interpretación ya como que le soltaron la mano a Bolsonaro decían Mira, Ángeles, yo creo que ustedes tienen una, una visión muy aguda del proceso político brasileño, porque es exactamente esta la novedad de la, de la semana. ¿no? Hay que todavía observar con calma para no precipitarnos, pero a lo que parece hay una inflexión muy fuerte en las elecciones eh, en este momento, que es... que parece que una, la burguesía le está, digamos, sacando la mano a Bolsonaro, ¿no? lo está abandonando y sancionando, la, la el, digamos, la victoria de, de, de Lula. Yo creo que esta es la gran novedad, si esto se confirma, si eso de hecho no provoca, digamos, disputas muy fuertes en la burguesía, yo creo que ya está definido un poquito la suerte de Bolsonaro claro. y la posibilidad de que él, digamos, haga el recurso al golpe de Estado para permanecer en el poder. ¿Y por qué eh, sería que le están soltando la mano? ¿Por qué lo estarían abandonando? Mira, yo creo que la burguesía no es, todavía no está unificada, ¿no? Hay que ver si esta iniciativa que es, digamos, patrocinada por la gente del Banco Itaú Eh, los banqueros, los dueños del banco. Si esto encu encuentra respaldo amplio, la Federación de la Industria de San paulo también, a lo que parece, está apoyando la iniciativa. Todavía no es hoy, todavía está un poco ambiguo. No hay una cosa oficial de esto por parte de la eh, Federación de la Industria de San paulo Entonces, hay que ver lo que pasa. Yo creo que lo, lo determinante en esto es, de un lado... ...la posición de los norteamericanos... ...el gran capital... ...no quiere Bolsonaro... ...porque tiene... ...Bolsonaro es muy impredecible... ...es muy, digamos, arbitrario... ...y esto genera... ...entre colmillas... ...inseguridad jurídica... Sí. ...¿no?... Eh, ...pero una parte de la burguesía... ...la burguesía más, digamos... ...truculenta... ...la que está en el terreno... ...en, la des, en el desmatamiento de la Amazonía... En, en, en las mineraciones estos todavía están con Bolsonaro claro entonces hay que ver si esta movimentación por el alto detiene a Bolsonaro pero la realidad es que eh, hay un cambio en, en el país porque lo que parece Ángeles es que una parte de la burguesía libera Lula a llamar gente a la calle esto de un lado muestra como Lula es muy muy atento a lo que se puede y a lo que no se puede uh -huh. pero esta es la movimentación un poquito, usted está tiene permiso para convocar la gente a la calle para iniciar una campaña y Lula que es un político muy hábil y muy astuto y muy articulado ya dio la primera entrevista de presidente real con autoridad diciendo yo voy a cambiar la política de precios de Petrobras Yo voy a, diciendo unas poquitas cosas, claro. pero con alguna autoridad, porque hasta entonces es como si Lula estuviese calladito esperando la luz verde. Sí. A lo que parece vino la luz verde, pero claro, hay que acompañar porque el proceso político aquí es todavía muy, muy digamos, incierto. Bien. pero yo creo que esta es la gran novedad que sigue, Ángel. Sí. y lo otro a nivel político partidario vos ya nos hablaste de Ciro Gómez del papel de Ciro Gómez pero aparece en noticias en estas últimas horas que señalan que Ciro Gómez dijo eh, que el máximo responsable de la tragedia que está pasando en Brasil se llama Luis Ignacio Lula da Silva que él no ve caminos para apoyarlo Eh, le recordamos a la audiencia que es un candidato, ¿no? que Ciro Gómez es un candidato y que, claro, cuando hay segundas vueltas siempre se empieza a especular Van a, va a ser entre este y este y el tercero a quién va a apoyar eh, ¿hay que creerle esto a Ciro Gómez? Mira usted dijo del papel de Ciro Gómez ¿no? el papel es un papelón ¿no? porque Ciro Gómez tiene un, un proyecto personal siempre Y, y él puso en su cabeza que es él, Ciro Gómez, el anti-Bolsonaro. <ríe> Pero la realidad es que el anti-Bolsonaro en el momento es Lula. Sobre esto no hay duda alguna. Claro. Entonces, y una declaración muy extraña donde él dijo, si, si, si, Lula, si yo voy a la segunda vuelta, lo que es imposible, eh, yo acepto el apoyo de Lula. Entonces el periodista le dice, bueno, si usted no va, ¿usted le da el apoyo a Lula? No, no doy, porque Lula es el mayor responsable por la tragedia que estamos viviendo. Esta frase es una frase que hay que discutirla con mucha serenidad, ¿no? La realidad es que en parte tiene razón, el PT y Lula son sí responsables por la crisis económica y política que estamos viviendo, no es que sean los únicos responsables. Pero tienen sí responsabilidad en esto. Esto no quiere decir que en una eventualidad de una segunda vuelta, Lula no sea mucho menos peor que Bolsonaro, indubitablemente. Entonces, cuando él dice que no va a apoyar, es un... Eh, digamos, en realidad, Ángeles, lo que él está haciendo es luchar para permanecer en la campaña. porque ahora Lula apretó los, los digamos el, el juego de lo que nosotros llamamos de voto útil voto útil es para sí. decir, mira ¿por, ¿para qué ir a la segunda vuelta? ya hagamos la decisión en la primera sí. de mi punto de vista es muy malo para la democracia este proceso en dos vueltas es muy bueno, porque en la primera vuelta se plantean las ideas y se se cosecha nuevas alternativas, y a la segunda se va a lo que es posible en el momento. Entonces, eh, este juego pesado de Lula contra la candidatura de Ciro Gómez provoca también este tipo de reacción, que es una reacción muy infantil y muy tonta, y es un papelón porque no ayuda nada a lo que dice Bolsonaro, eh, Ciro Gómez para esclarecer la gran crisis Y solo para terminar, la verdad es que antes de Lula también es responsable por esta crisis que estamos viviendo Ciro Gómez, que fue ministro de Itamar Franco y, y fue el que patrocinó la política de apertura comercial más violenta de la historia de Brasil, que es lo que está por detrás de esta crisis. Pero esta parte de Ciro Gómez la olvida. Entonces, es un politiquero muy ambicioso, pero poco talentoso y que no va a llegar donde quiere llegar. Bien. Plinio, eh, vimos también que, el, lo, por lo menos el que se dice como el, el partido con más afiliados eh, históricamente, el PMDB de, de Brasil, también presentó candidatos, me imagino que esto no tiene gran peso, pero no sé qué, qué lectura política se puede hacer de eso. ¿Qué Mira, papel la, va a jugar? Sí, es una señora que se llama Tebet. ¿no? Y Es una candidatura muy frágil porque el PMDB es un partido muy grande, pero es una federación de intereses regionales. No tiene ninguna ideología. Entonces lo que pasa es que el partido está dividido. Una parte con Bolsonaro, la menor, y la mayor ya... se apoyó el golpe contra Dilma, pero ya ahora van para Lula. Entonces, ellos necesitan un presidente para uh, hacer la fantasía de que para no permitir la, la, la explicitación de la fragmentación del partido. Entonces, es una especie de reina de Inglaterra, donde está ahí como presidente, pero nada más para para figurar. La verdad es que la gran... burguesía brasileña, le encantaría una alternativa que no fuera ni Lula ni Bolsonaro, lo que llaman de tercera vía. Y, y, y apostaron que Tebet po podría ser la tercera vía, pero la verdad es que no tiene fuerza ninguna, y va a ser una campaña de voto mínimo, 2, 3%, si es que alcanza tanto. Pero es la preferida de los banqueros, incluso de estos que hicieron la carta. Esta, la, la gente del Banco Itaú de la Gran Banca su candidato del corazón sería Tepe. pero lo, el problema es que le falta voto lo otro que queríamos consultarte pedirte una opinión sobre este encuentro que tuvo Lula con Francia Márquez con la vicepresidenta electa de Colombia que dicen que está haciendo una gira no, no fue solo a Brasil pero empezó por Brasil Me imagino que esto lo podemos vincular con todo lo que hemos hablado a lo largo de este tiempo sobre lo que está pasando en, lo, en la izquierda de los distintos países de América Latina. Sin duda, yo creo que es muy natural este encuentro, eh, porque en realidad eh, son, son expresiones de lo, de lo que yo llamo de izquierda del orden, de izquierda dentro del orden, y... Lula es, yo creo que en América Latina el principal eh, fuerza política, no, la principal fuerza política de este tipo de movimiento, y yo creo que es muy natural que se encuentren y que conversen y que articulen. Entonces, me pareció en realidad un encuentro natural de fuerzas políticas que son muy convergentes, y muy próximas, claro. y que en realidad quieren todos, digamos, minimizar. los problemas del capitalismo salvaje sel que estamos viviendo y que ya discutimos aquí en Radio Centenario varias veces, sí. es una apuesta política, digamos que es una ilusión, no que infelizmente no tiene la menor base para realizarse. Por último, por lo menos de mi parte, ¿eh, ¿qué está pasando con el Centraum mientras tanto?, con este grupo de partidos que, que vos nos explicaste de, de qué se trataba, capaz que conviene definirlo de nuevo por oyentes que estén escuchando ahora y no hayan escuchado antes, ¿qué es el Centraum? El Centraum, no, Centraum en portugués quiere decir gran centro, ¿no? yo creo que todos los uruguayos sí. ya saben un poco de portugués, esto es más o menos claro pero en realidad no es un partido de, del centro es un partido de los políticos más fisiológicos de la política brasileña son los profesionales de la fisiología del Estado no les importa son... de qué partido son ni qué ideología, nada pero pero normalmente son muy conservadores, muy por la derecha pero sirven a cualquier señor ya sirvieron a Lula y sirvieron a Bolsonaro, Fernández Enrique Cardoso, están para todos, no hay Ahí problema está. el problema es que ahora apoyaron mucho y, y tuvieron mucho poder Como nunca antes en el gobierno Bolsonaro. Son los, en realidad los que controlan el gobierno Bolsonaro. Bueno, este, eh, pero este grupo va a ser un giro para Lula. Y nosotros lo acompañaremos aquí en Radio Centenario, porque los políticos brasileños son muy oportunistas y siempre hay una razón para cambiar sí. de lado. ¿no? Sí. Y, pero. para de discutir lo que el momento político el momento es la alta burguesía dice no Bolsonaro no y golpe no bueno esto crea un, un otro ambiente en Brasil y el jefe del centrón en el momento son dos el gran jefe es Temer no era Sarney ahora es eh, Michel Temer y ahora que Temer está tuvo pasó por por algunos problemas es el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que a nueve días atrás apareció con una camiseta de Bolsonaro. Ah. Lo que es muy fuerte para nosotros, porque en el, la campaña del 2018, el general Augusto Heleno, que es un fascínora, pero es una especie de mentor intelectual de, de Bolsonaro, en una, en una una en una manifestación agarra el micrófono y dice... Si gritamos, centrón, no queda, no fica un, meu irmão, que es una música. Si grita, pega ladrão, no fica un, meu irmão, para decir, son todos ladrones. Ahora están en el gobierno, tanto que en el lanzamiento oficial de la campaña de Bolsonaro, el general Augusto Heleno no fue. que es un auto prócer del gobierno sí, ¿Por qué no sí. fue? porque estaba todo el centrón y Lira con una camisa de Bolsonaro bueno, Lira ayer dio una declaración que siempre fue contra el golpe y siempre por la democracia y por qué lo hace esto qué es lo que cambió cambió que la alta burguesía brasileña dijo mira yo creo que voy a cambiar de lado, me voy a definir en realidad la burguesía estaba fragmentada Y a lo que parece, comienza a aglutinarse del lado de Lula. Y y Artur Lira, que es como una hoja con el viento, sí. ya agarró el viento y ya empieza la movimentación. Ya se lo llevó. Sí, es una claro. falta de decoro y de vergüenza monumental, amazónica. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, no sé si queda algo que te parezca que no te preguntamos y, y que sea para plantear Mira. hoy. Ángeles, lo único que me preocupa es que Suárez va para el Nacional y esto me pareció preocupante pero no sé si es relevante para nuestra discusión Es aquí. preocupante decir vos ¿sabes? yo que vos no ¿sabes? me preocuparía mucho Sí, esto va, esto yo sé que divide mucho Uruguay, pero yo vine aquí para unificar y no o sea, para provocar o sea. la Y estate total. seguro que en esto también estamos unificados vos no te preocupes que es así <risa> El que está muy contento es Diego, ¿eh? que lo va a tener Imaginate cerca. Imagínate a ahora. Diego cómo está. Sí, pero gran jugador, tremendo tipo este Suárez, me encanta. Sí, no bueno, me busques la hay... boca acá, que Ángeles tiene <risa> distintos análisis. No sobre cómo juega el fútbol. No, no, no. eso no. Pero tiene que ver más con el fútbol en general, no con él solo. Hernán es un gran jugador. Uno sí. tiene juicio para saber de qué lado tiene que estar. Paciencia, exacto. exacto. ¿no? El tema es la, la posición de clase también, ¿no? Cuando, bueno, no, no digo más nada. No hablando más. de jugadores, por cierto, hoy vamos a recordar, hoy es fecha de nacimiento, porque hoy nombramos temprano sí. aniversario de Chávez, ya que estamos contigo, de Juan Alberto Schiaffino, eh, Plinio, que jugó en Maracaná, jugó en la, fue el que hizo uno de los dos goles, hablando de otra época de jugadores, de otro... De otro tipo claro. de jugadores también de otro mundo. Este vale la recordación ahora que, que nombramos a, a Suárez, que después jugó en Italia, Chafino también. Bueno, y que no tuvo sea. mucho perfil bajo y era uno de los cracks de aquella época. Un abrazo, sí, una Plinio. Que haya jugado tan bien justo contra Brasil. Justo contra <risa> sí, Brasil. Sí. Le viene a refregar en Maracaná, Plinio. No, es tremendo. Después, esto. Brasil se tomó muchas revanchas con nosotros. Y ya. se la seguirá tomando. ¿Sí? ¿Sí? Se aburrió la verdad, de ganar. Ángeles, es que yo siempre juego al lado de Hernán. Y Hernán claro. me traiciona de esta manera tan fuerte. No, no. Te tira con el amarillo y negro y ahí te perdés. Yo sé que, claro, era de Peñaroles, Chafino, claro. lo que pasa también. Si te no, no lo iba a nombrar, obviamente. Bueno. Un abrazo, Plinio. Fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima. Chau, chao.